¡Suscríbete un... al Solo cuatro pasitos adelante y otros cuatro pasitos hacia atrás Como eran tan poquitos habitantes, el rey, el hombre, el gato y el ratón Pensaron que debían ser felices cantando bajo el árbol su canción